Ella es de la provincia de Córdoba, integra la Asociación Social, eh, la Organización Social Ciudadanos contra el Tarifazo. Eh, Valentina, Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan, buen día. ¿Cómo les va? Buenos días. Bien, bien. Eh, bueno, la problemática de todo el país, eh, el tarifazo, eh, y la provincia de Córdoba es una de las que se ha movilizado contra esto. Eh, ¿Qué nos podés contar, Valentina? Bueno, nosotros venimos trabajando desde el 2016, fuimos la primera provincia que logró, La, la, la cautelar uh -huh. que después, bueno, llegó a la Corte Suprema con el, con el fallo CEPIS yo te quiero decir que nosotros estamos en un grupo que se llama Ciudadanos, eh, no Ciudadanos, perdón Abogados de, de la Multisectorial que trabajamos en todo el país y tenemos acciones integradas por eso nos alegra muchísimo que los compañeros de, de Buenos Aires hayan logrado esta cautelar, que es la, eh, por la que me están llamando, seguramente sí es muy importante porque, bueno, es un colectivo y afecta a todo el país. Sí. Estos, estos amparos los hemos intentado en todas las provincias, en los jueces federales, y bueno, siempre con resultados no adversos, sino que nos patean la decisión, y bueno, por suerte ahora un juez este, cumple con el deber que tiene el Poder Judicial dentro de una democracia. Eh, Valentina, eh, el, la presentación que realizaron ahí en el Jugado Federal de Dolores eh, que fue de la Asociación Consumidores Argentinos eh, sí. qu quiere que se, que se frene el tarifazo, los aumentos y que se analicen de nuevo eh, si están bien o mal aplicados Claro. Eh, no, es, pero... lo que pasa es que no, nosotros venimos desde el 2016 solicitándole al Estado Nacional que nos diga el valor PIB el valor del gas, el verdadero valor, no, no lo podemos saber Porque cuando uno conoce ese, ese, ese monto, ese valor, puede saber si las tarifas son, son ilegítimas o no. Claro. No hemos conseguido que nos digan, así, se dicen, y, y, y que se sincericen, y reconozcan que, que están pagando un valor excesivo el gasto no lo vale. Mm. Entonces eso es lo que no hemos conseguido y por eso se hace siempre hincapié en eso, que nos digan el valor. Claro. Yo no puedo o sea, decir si la tarifa es excesiva o no, sino me voy cuál es el costo de producción y no me lo quieren decir nosotros sabemos porque son, somos especialistas cuál es el verdadero costo de producción y la ganancia de las empresas son exorbitantes sí. acá por ejemplo la distribuidora EcoGas ha tenido una, una ganancia del 30% una empresa, una empresa de servicio por ley no puede tener más de una ganancia del 10% ¿sabes lo que significa? y no ha hecho una sola inversión todas las inversiones ya la había hecho el Estado Nacional antes claro Sí, un... Entonces, este, es una ganancia de una empresa de servicios públicos, sí, eh... que tiene, tiene el monopolio, 30%, lo que pasa es que no, eso no lo pueden ocultar, porque salen los balances y todas cotizan en bolsa, claro. pero mil millones que ganó EcoGas, claro. no es una sola inversión. Eh, Valentina, ¿y qué implicancias tiene este fallo eh, que ha firmado el juez Alejo Ramos Padilla? Bueno, por lo menos nos da un respiro a la gente, le angustia mucho el corte del servicio. Mm. Porque eso es lo más grave, lo que la sensación de es que la gente de desamparo. Y este, los aumentos de las tarifas afecta fundamentalmente a los sectores más vulnerables y a las, y a las pymes. Entonces, en este momento las facturas de los, de, los, de los domiciliarios, en algunos lugares más cálidos, no era tan importante. Claro. Pero las pymes no, ya directamente no podían funcionar. Eh, el Estado porque... tiene, tiene cinco días para apelar esto. Sí, ¿Sí? pero la, bueno, se le va a conceder eh, la, la, la, la apelación, pero la, la cautelar va a seguir, ¿no? Ah, eh, esto suspende por 90 días, eh, los cortes de gas. ¿Cómo, cómo? Suspende por 90 días... Eh... No, por, sí, suspende los cortes de gas, pero eh, por la, en el caso de Coray, Coray no corta el gas. No lo hizo la otra vez, ah. esperó. Primero que no, no, no, no tiene infraestructura para cortes, porque... Como el pago es cache, el 97% de la gente lo paga, por lo menos en Córdoba. Mm. Entonces, este, cortar el gas para ellos es muy complicado. Ah, lo que se va Solamente hacer... a los grandes consumidores, que son las pymes, donde las destruyen directamente. Claro, lo que va que hacer no es me a... digan que no se cerraron pymes por el tarifazo, porque acá en Córdoba tenemos un montón de ejemplos y además de las mutuales, por ejemplo, que prestan servicios a discapacitados con agua caliente. En las piletas han tenido que cerrar ya hace un año. Claro. Sí, el ministro Cabrera dijo que no se cerró ninguna pileta Bueno, el ministro Cabrera vive una realidad permanente porque como a ellos no les afecta. Si una persona gana mil pesos de sueldo mínimo, cual, eh, una factura de 3.000, 5.000 pesos de ganas no le mueve el amperímetro. El problema es aquel que cobra 7.900 pesos como el jubilado. Ah. Usted hoy decía que las eh, compañías eléctricas y de gas ganan muchísimo. ¿Qué piensa de la condonación de la deuda que hizo el gobierno nacional para las es el compañías colmo. eléctricas? El colmo, directamente el colmo. El kilovat ma eh, Macri ha aumentado, el kilovat mayorista el 3.100% desde el 2016 la fecha. Y además eh, en las facturas ha creado una ficción que es el transporte. Por ejemplo, nosotros que somos generadores de energía pagamos transporte como si la energía saliera de Córdoba fuera por la ruta nueva hasta Buenos Aires y volviera hasta Córdoba de nuevo, lo cual es una ficción. Uh -huh. y, y sin embargo, por ejemplo, Buenos Aires que no es generadora de energía no paga transporte porque se supone que sale de ahí. Uh -huh. Estos son, son todas ficciones. Uh -huh. Entonces incrementan los rubros y ahí es, es el responsabilidad del gobernador de Córdoba. Él debería exigirle al, al Estado Nacional... Que ese rubro los cordobeses no lo pagaran. Claro. O que a un precio distinto del que los mayoristas. ¿tiene información de qué van a hacer los senadores por Córdoba ahora con el tratamiento del proyecto? Sí, no sé. No, no sé. Mire, yo esperemos que, que sepan escuchar lo que, lo, lo, lo que el pueblo está sintiendo. Esperemos que, a, que les entre un poco de racionalidad. Y sobre todo, en, en, hay, hay, hay unos senadores de Córdoba que son vergonzosos, que hacen chistes malo La verdad que se deberían dedicar a, a, para lo que estamos pagando y no para hacer chistes malos. va, como hace este que tenemos impresentable nosotros, senador Córdoba, La verdad, la verdad que dejan mucho que desear. Es una vergüenza. No sé, no, miran para otro lado. No les importa lo que la gente paga, No les importa el sufrimiento de la gente. Mm. Es una eh... cosa, es muy triste, muy triste. Es una... una, una, una democracia devaluada y con cínicos en los lugares más, más importantes. Eh, Valentina, la aquí sim... se canalla, aquí se canalla. Canalla es el que dispone de estos abusos y canalla son aquellos que los aplauden. ¿no? Eh, la... Hay una gran asimetría, recién mencionaba lo de Buenos Aires que no paga transporte, hay una gran asimetría de la ciudad de Buenos Aires y del gran Buenos Aires eh, con las tarifas con el resto de, del interior del país. Bueno, pero eso también tiene otra, otra razón y muy compleja. Entonces han instalado, entonces los bonaerenses son... Que se embromen los bonaerenses ahora que... Y no es así, no, no es una... Tiene de, de las, las razones de que hubiera ciertos determinados subsidios en, un, en, lugares, en unos lugares que en otros tiene, pero una raíz muy antigua. Y eso, eso la gente no, no, no, no lo quiere escuchar ni le interesa. Lo que pasa es que eh, no se puede ser tan desigual un país... Entonces, bueno, sentémonos no hagamos un nuevo régimen trifallos y ahí no, lo, no lo quieren hacer. Claro. Quieren directamente aumentar las tarifas, dolarizarlas en el caso del gas, lo mismo en el caso de la luz sin importarle lo que está pasando con los ciudadanos. Igual que el agua, el agua es otro disparate. ¿no? Eh, bien, Valentina. Como no la cortan, que como no la cortan, entonces nosotros no estamos ocupando de eso. Claro. En realidad es una, una otra vergüenza el agua. Bien, Valentina, le agradecemos estos minutos con Kermés No, acá al Gracias a ustedes por llamar. Bueno, muchas gracias. Un eh, placer. Te leo. Eh, Valentina Enet, ella es integrante de la multisectorial contra el tarifazo ahí en Córdoba. Una...